www.ondasonolaradio.com Continuamos con nuestro monográfico sobre dark ambient con Lashmore, músico de origen británico nacido en Gales. Está reconocido como uno de los creadores del dark ambient gracias a su álbum Heresy del año 1990. Lashmore ha extraído grabaciones de campo hechas en criptas, cuevas y mataderos y lo ha combinado con encantaciones rituales y vientos tibetanos. Vamos a escuchar a continuación el tema que abre su primer disco. Más información en www.lastmord.com. Algunas de las colaboraciones más notables de Lastmore incluyen a Robert Rich en el críticamente aclamado Stalker. Escuchemos a continuación un extracto. Seguimos con Nocturnal Emissions, proyecto de arte sonoro que ha publicado numerosos discos y grabaciones de diferentes estilos, como música electroacústica, música concreta, Sound College, Ambient y Noise. Su nombre se suele asociar a la primera escena de música industrial inglesa de los años 70. El proyecto lo formó inicialmente Nigel Ayers junto a su hermano Danny y a Caroline Kay. Con el paso del tiempo, la formación ha ido cambiando, si bien Nigel siempre se ha mantenido al frente de ella. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su música. Otro grupo que evolucionó a partir de la música industrial durante la década de 1980 y fueron algunos de los primeros artistas en crear música ambiental oscura fueron Soviet France. Estos artistas hacen uso de principios industriales como el ruido, pero manejan estos elementos con más sutileza. Además, el ambiente industrial a menudo tiene fuertes tendencias ocultistas, con una inclinación particular hacia la magia, como la expone Aleister Crowley y la magia del caos. ...a menudo dando a la música un sabor ritual. Soviet France son una leyenda de la música electrónica británica de vanguardia. Vinculados a cierto tipo de música industrial, ambiental, atmosférica, repetitiva e introspectiva... ...con un carácter ritual étnico, Soviet France comenzaron su carrera hace más de 30 años... A la vez primitivos y futuristas, su particular modo de entender la música, su idea acerca del arte, su presentación y su filosofía configuran a Soviet France como un grupo de culto muy influyente y con estilo propio, creador de moldes. Desde su primer trabajo, la cassette Garista, en 1982, no incluyen apenas créditos en sus discos y, a veces, ni títulos. Las carpetas de sus álbumes, los primeros son buscadísimos, Son auténticas obras de arte realizadas a mano, que se caracterizan por utilizar materiales ecológicos como papeles especiales, tela de saco, corcho, metal, cerámica, etc. Su formación actual está compuesta por el dúo de miembros fundadores Ben Ponton y Mark Warren. Vamos a escuchar a continuación el tema que abre su primer disco, titulado Scrum Dags Ducks El álbum Deep Listening, de la compositora pionera en electrónica y experimental Paulino Oliveros, en colaboración con Stuart Dempster y Panayotis, lanzado en 1989, así como el álbum Sammy Alehmani, Songs of Byzantine Flowers, del grupo musical australiano SPK, Spikey lanzado en 1987, también se citan por haber tenido un impacto considerable. Paulino Oliveros fue una compositora, Acordeonista estadounidense y figura central en el desarrollo de la experimentación y de la música electrónica de posguerra. Fue miembro fundador del San Francisco Tape Music Center en la década de 1960 y se desempeñó como su directora. Enseñó música en Mills College, la Universidad de California, San Diego, UCSD, el Oberlin Conservatory of Music y el Instituto Politécnico de Rensselaer. Oliveros estudió libros, formuló nuevas teorías musicales e investigó nuevas maneras de enfocar la tecnición en la música, incluyendo sus conceptos de escucha profunda y conciencia sónica. Vamos a escuchar a continuación Bye Bye Butterfly de 1965. En 1988, como resultado de descender 14 pies en una cisterna subterránea para hacer una grabación, Oliveros acuñó el término escucha profunda, un juego de palabras que se ha convertido en una estética basada en los principios de improvisación, música electrónica, ritual, enseñanza y meditación. Esta estética está diseñada para inspirar tanto a los artistas entrenados como a los no entrenados a practicar el arte de escuchar y responder a las condiciones ambientales en situaciones solistas y en conjunto. Stuart Dempster, Oliveros y Panayotis se convirtieron en Deep Listening Band y Deep Listening se convirtió en un programa de la Fundación Paulino Oliveros fundada en 1985. Vamos a escuchar un extracto. Seguimos con parte de Songs of Byzantine Flowers, del grupo musical australiano SPK, Spike, lanzado en 1987, como hemos dicho anteriormente. SPK fue un grupo de música industrial proveniente de Australia. Estuvo formado por Grim Rebell y Neil Hill. Los dos trabajaban en un hospital psiquiátrico en Sydney. Australia, cuando leyeron y fueron impactados por el manifiesto de un grupo marxista radical alemán conocido como el Colectivo Socialista de Pacientes. De ahí viene el nombre del grupo. Su disco Songs of Byzantine Flowers, del 1987, como hemos dicho antes, también está considerado como un clásico del Dark Ambient. Vamos a escuchar a continuación un extracto. Nos vamos a despedir con Agast, en español horrorizado o espanto. Fue un proyecto noruego de Ambient, Dark Ambient y Postindustrial, integrado por dos artistas, Tani Steen y Andrea Hagen, y bajo los seudónimos Hexe Bruja de la Noche, y Nebel Hexe Bruja de la Niebla, respectivamente. Agast publicó en 1995 el álbum Herxey im Swilligt der Friesternis, Parte de lo que va a sonar, que fue grabado con la grabadora de cuatro pistas de Fenris, baterista de Dark Throne. Con Acast cerramos nuestro monográfico sobre Dark Ambient. Han quedado muchos grupos en el tintero sin sonar, pero no tenemos tiempo para más. En las locuciones estuvo Elena y en la selección musical y edición César.